Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Rosalío. Rosalío, buenas tardes. Sí, buenas tardes, chef. Buenas tardes, Rosalío. Le vamos a hacer el chocolatazo a Rosa. Ella viene siendo tu novia desde hace nueve meses, ¿verdad? Sí. Es tu novia nada más, no es tu esposa. Pues uh, ese, ese, esa amistad, dijo, la tenemos mantenida como panovio, ¿verdad? Pero desde aquí a allí somos amigos, por decir. Amigos eh, que queremos llegar a un derecho. Ok, tú cuando puedes le mandas dinero, ¿no? sí poco poco perfil sí, yo le ayudo así económicamente y no deberíamos ir sí, con cantidad ella tiene hijos ya tiene hijos estudiantes ya de 18 para arriba ya tu laula conociste por internet no no, nos conocemos de, de descendencia de sangre, somos, somos eh, gente de, de familia conocida Ok, y entonces tú la conociste ya en persona ya en Michoacán Sí, sí, yo la conocí allá, la conocí por parte de su abuelo, por uh, ma madre materna y de, de padre también Se conocían de antes pero nunca le habías tirado el rollo ya como novios y le empezaste a tirar el rollo por teléfono por internet Por internet, sí, por internet, por el Facebook. Una amistad normal así, y pues eh, la sentí como que que le tomaba interés a platicar conmigo y pues así fue donde fui, fuimos uh, viéndonos las cosas así con algo. Algo para adelante. Empezaste a sentir algo bonito por ella. Ella dice que también te ama a ti, ¿verdad? Ah, sí, igual, sí. Eh. Muy bien, bueno, pues vamos a llamarle en este momento a ver si es verdad lo que te dice Rosa, Rosalío. Eso, sí. Sí, pues nos hablamos con muchas cosas de que sintemos, que lo, lo sintemos y lo juramos cumplirlo. A ver, ahí se está marcando. Nada más no haga nada de ruido, por favor, que no se escuche nada. Ok. Sí, bueno, con Rosa, por favor. Sí. Hey, dígame Hola Rosa, Mira mi nombre es Carla Te llamo de una compañía de chocolates Y tenemos una promoción Donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas ¿Te gustaría escucharla? Sí Bueno, Ros, es algo muy simple. Si tú tienes alguien especial, nosotros le mandamos unos chocolates para que obviamente los pruebe, lo conozca. Es totalmente gratis, es nada más una promoción. Si tú tienes alguien especial, le mandamos los chocolates. Llegan de dos a tres días, vienen en forma de corazón. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que lo recibe. Y bueno, sería un bonito detalle de tu parte. Y bueno, de eso se trata la promoción. Uh -huh. Oh. Te digo, es totalmente gratis y pues sería un bonito detalle de tu parte, ¿no? Ajá. ¿Te parece interesante la promoción? Eh, sí, sí, pero hey, pues ya en otra ocasión, en otra ocasión, no sé, a lo los vende no sé qué. Bueno, no, como te decía, son totalmente gratis, solamente si tienes a alguien se los hacemos llegar, se los mandamos. Ajá, bueno, Sí, o sea si tienes a alguien especial le mandamos los chocolates de tu parte gratis Ajá. tienes a alguien especial o no te gustaría que le mandemos chocolates a alguien especial no tienes a nadie si no tienes a nadie pues entonces así lo dejamos no eh, ah, y hey, así está bien hey, gracia pero de verdad no tienes a nadie especial alguien a quien tú quieras alguien a quien te gustaría mandarle los chocolates alguien en que tú pienses tu pareja novio, vio nada Eh, no que no, no no o sea no tienes a nadie especial eh, no. porque a nosotros nos llamó rosalío y él está pues muy emocionado contigo dice que pues te ha ayudado económicamente que te quiere mucho que tienen un rato ya hablando y quiso que te hiciera esta llamada para ver si tú pues te acordabas de él lo mencionabas de él te pregunto que si tienes a alguien especial y dices que no pero bueno pues eso por eso era la llamada él eh, eh, ¿Usted tiene? Bueno, eh, aquí tengo a rosalío Él me dijo que te hiciera la llamada Y bueno, para ver si tú lo mencionabas a él o no Y él estuvo escuchando todo oh, sí. Adelante, Rosalía Rosita eh, de... Ay, sol No me vas a mandar, ¿no? Eh, no, pues a la persona esta que me estaba hablando Pues no, sol ¿No? ¿Pero a mí sí me vas a mandar o no vas a mandar a mí Ay. nada? pues a ti sí Ah. Un sí, sol. <risa> Ay, de veras. ¿Qué? ¿A ti no soy nada en para ti, Rosita? ¿Ah? <risa> ¿Eh? Ay. Pues sí, pero no no tenía por qué darle explicaciones a, a gente que no que no conozco. ¿Ah? Ajá. Pero esto esto lo hacía yo para ver si, a ver si alcanzaba algo de de tu mano y un chocolate cuando menos pero me negaste ya <risa> yeah. como ve así es la cosa Rosita ajá uh -huh. y, y bueno como, como dices que me amabas y me adorabas por eso dije voy a ver a ver si me alcanzo un chocolatito de tu parte, de corazón uh -huh. Rosita que mal ves si, ya vi que no alcancé un chocolate de tu corazón ¿No es parte de tu mano? Estás es muy lejos para mandarte, ¿no? <risa> Ajá. ¿Así? Bueno, gracias, pues, todos modos. ¿Qué? ¿Eh? Toma por mi... Por, por mi intención de haberse alcanzado un, un dulce chocolate. Ti, ciudad, ah, pues me negate, es que no tienes a nadie a qué mandarle. <risa> Oye, ya colgó, ¿eh? ¿Maldé? Ya nos colgó. Bueno, él estuvo escuchando la llamada. Él nos dijo que te hiciéramos esta llamada para ver si tú no lo engañabas o lo negabas, ¿no? Y por eso. Dice él que te mantenía, que te mandaba dinero, ¿no? Sí.